Meiraban la clichas, la parra y el rosado, uh, si me parece verte la pollerita corta, sobre un banco empinada la punta de tu pie, los bucles despeinados y contemplando sorta, los títeres que hablaban inglés, ruso y francés. Arriba, doña Rosa. De titiritero de voz aguardentosa nos dava la funcțion. Tus ojos se extasiaban, aquile saltaban y bailaban, prendiendo a tu alma inquieta la carica emoțion. la doña rosa don panfilo lijo y aquel tiritero de voz aguardento a nos lavaba la función los ojos escasíaban o oh, qué de parireta saltaban y bailaban por enbien vao al maitleta ...la calidad emocional... ...noticias... ...política... ...el aislamiento continúa sin cambios... ...hasta el 16 de agosto en AMBA... ...lo confirmó el presidente Alberto Fernández... ...durante el anuncio desde la residencia de Olivos... ...y no tenemos más solución... ...no puedo recomendarles otra solución que cuidarse... ...y por eso estamos aquí junto al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Este es el epicentro del problema. Para contarles cómo vamos a seguir. Hasta el 16 de agosto vamos a mantener las cosas como están hoy. Pero les digo, en los últimos días se nota que el virus está circulando más y se detectan una mayor cantidad de contagios. Y todo esto ocurre y, consecuentemente, genera internaciones y lamentablemente fallecimientos. Fernández aseguró que estamos atravesando un momento creciente de la circulación del virus y llamó a no relajarse. Porque nosotros sentimos que el problema se acota y cuando sentimos que el problema se acota nos relajamos y cuando nos relajamos es cuando nos exponemos al peor riesgo. Y está claro que nos relajamos porque llevamos muchos días cuidándonos en nuestras casas. Y tengo claro que todo eso genera estrés, genera enojo, genera desánimo y además la preocupación, la preocupación que genera la incertidumbre a la que la pandemia nos condena. Nadie en el mundo sabe cuándo va a terminar esto. Mariano Recalde sostiene y fundamenta la necesidad de una reforma judicial. El senador nacional del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires expresó en Telam Radio que es necesario abordar y tratar la reforma judicial enviada al Congreso por el presidente Alberto Fernández. El Poder Judicial en su conjunto, mayoritariamente, pero fundamentalmente los tribunales de Comodoro Pi... Tienen un desprestigio, una falta de credibilidad y de transparencia eh, de hace muchos años que se asentó en estos últimos cuatro. La necesidad de hacer cambios, eh, cambiar es, eso que está ocurriendo, eh, me parece que es compartida por la mayoría de la población. Lo que hizo el presidente Alberto Fernández fue comprometerse a hacerlo, eh, anunciarlo en diciembre, anunciarlo en marzo y trabajarlo eh, en todo este tiempo para proponerle a la sociedad dos discusiones, una entre una comisión de expertos de notables, de juristas intachables de mucho prestigio, que van a hacer sus propuestas y la otra es un proyecto de ley para discutir en el Parlamento Salud La ocupación de camas de terapia intensiva se cuadruplicó en dos meses Según datos oficiales en todo el país pasó de 256 el 30 de mayo a 1076 el 30 de julio En el área metropolitana de Buenos Aires, la ocupación de camas de terapia intensiva supera el 64%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 Díaz Vélez 3761, Almagro y Valet 1724. Luis Guillón, Esteban Echeverría. Almacén UTT. En la gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radiográfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. El presidente Alberto Fernández en el día de ayer anunció desde la quinta de Olivos la extensión de la cuarentena en el área metropolitana de Buenos Aires. La nueva fase que seguirá sin cambios comenzará el próximo lunes 3 de agosto y se extenderá hasta el 16 de agosto. El jefe de estado hizo el anuncio acompañado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Desde la Quinta de Olivos, el mandatario anunció que el aislamiento social preventivo y obligatorio continuará así, como está, hasta el 16 de agosto. Y advirtió sobre el riesgo que significa el aumento de la circulación en la zona de Lamba. Buenos días a todos y a todas. Estamos aquí en otro programa de Tejiendo Redes. Muy buenos días a toda la audiencia y a Rita Faur, que está en los controles. A Rita Faur, que está en los controles ya desde ayer, ¿no? En la operación técnica, pero sí ayudándonos con esta preproducción impresionante que tenemos hoy para este programa. Eh, vamos a empezar con los saludos. Tenemos eh, que saludar especialmente a la profesora... Cristina Storioni, que es Ministra de Educación y Presidenta del Consejo de Educación de Neuquén, que está escuchando ya, nos dice Marcela, y muchos saludos. Por favor, dice Marcela, saluden a la audiencia que hoy tenemos desde Chipoleti, Cutralcó, y Plaza Winkul Neuquén, Picunlenfu. Provincia de neuquén y 25 de mayo Provincia de La Pampa. Están escuchando como siempre Calori, Carolina Espiñeira, Liliana Lamas Lorena, Pili Liliana Betis, Betas, Armando Reyes, María Soledad de También tenemos un montón de oyentes, Tora Assisi y Miguel Gallardo de Santa Rita, César Esquivel... De Montserrat, Luis Cristaldo de Villa del Parque Emil Salinas y su pareja Nuestro musicalizador Eduardo Ragio de Vicente López Eduardo de Villa Martel y Guillermo de Barracas Y Perla Paolone que se ha conectado desde Facebook No sé si Lidia Genari nos está escuchando Pero igual la saludamos Bueno, como ustedes verán Muchísima, muchísima audiencia Hoy tenemos un programa, Como le gusta decir eh, A... Marcela y como le gusta escuchar a Marcela vamos a contarles que tenemos dos columnas en clave de infancias en tiempos singulares y hoy llegan por fin los exploradores con barbijo que van a hacer un reportaje Juli y Maite voces infantiles como le gusta decir a Marcela van a hacer un reportaje, aulas a cielo abierto. Y hoy recordamos que es el Día de la Pachamama. Así que feliz Día de la Pachamama para todos y para todas. Y nos está diciendo que también Marcela y Carlos, por supuesto, nos están escuchando y ya están participando en directo con nosotros. Eh, tenemos en este primer inicio del programa unos audios con los cuales vamos a comenzar y a usarlos de disparador de la presidenta del Fórum Infancias, que es profesora universitaria, que es escritora de muchísimos libros, la licenciada y psicoanalista Beatriz Janín. ¿Me olvido de algo, Dani, decir de Beatriz? Es psicóloga y psicoanalista, además eh, de presidenta del Fórum de Infancias, Bueno, que eso yo ya lo dije, pensé si vos tenías algo nuevo para decir. No, porque bueno, tiene muchas, muchas actividades. Muchas cosas, muy generosa. Tenemos en Clave de infancias hoy invitada especialmente a Silvia Millán, eh, que lo ha producido esto Marcela, allá desde Neuquén, donde vos que es psicopedagoga. Bueno, tenemos un programón, agradecemos a todos a Eduardo Ragio en la musicalización que nos acompaña ya desde hace un tiempito. ¿Qué decir? Y Rita, así que muchas gracias a todos. Vamos con el primer audio de Beatriz que va a ser el disparador de este tema que hoy da vuelta por las violencias. Empezamos, Rita, gracias. Nos constituimos en un tiempo y en una sociedad determinadas. Y las circunstancias históricas son siempre, claramente, fuente de bienestar o malestar y deja huellas muy tempranas en el psiquismo infantil. Si algo ha quedado claro con la pandemia son la diferencia de recursos, tanto materiales como psíquicos, con los que cada uno cuenta para afrontar esta situación tan atípica y dolorosa. Pero, fundamentalmente, dejó en claro la importancia de los vínculos, del estar con otros, del complejo entramado que nos sostiene. Y como dice la licenciada Beatriz Janín, esto ha puesto de manifiesto la importancia que tienen los vínculos, la importancia que tienen y la complejidad que tienen los vínculos, ya en la vida cotidiana, en la vida concreta, mucho más atravesadas por esta eh, pandemia. Acá me está saludando Graciela Viciñano, que dice que tiene algunos problemas para entrar, eh, pero seguramente en breve se estará comunicando. Gracias, Graciela, por tu compañía y por estar también aquí presentes. Vamos con algo más que tiene Beatriz para decirnos. En este sentido, hay muchas situaciones que se ponen en juego. Hay niños que viven hacinados en casas en las que hasta el agua escasea. Niños que no tienen conexión a internet y, por ende, no pueden acceder a las clases. O los que, aunque, haya, aunque tengan conexión, tienen una sola computadora o un solo celular para toda la familia. Y los padres tienen que trabajar, o por lo menos se tienen que conectar con los otros o buscar trabajo y son varios los niños que necesitarían estar conectados, también hay niños que han quedado a merced de padres violentos. Y esto es algo que es como para pensar, porque muchas veces el encierro potencia violencias. Me parece que es un tema que sería como para tener en cuenta eh, creo que un modo de, de evitar de alguna manera sobre todo en aquellas familias que no venían siendo violentas pero en las cuales el tener que tramitar, jugar todo, todo, todo lo que les ocurre en el adentro de la familia sin poder estar en conexión con otros eh, sin poder como tramitar sus propias angustias, sus propios temores, sus enojos, con otros, muchas veces lleva a que se les haga intolerable el funcionamiento de los niños, sobre todo, aunque también de los adolescentes, que son como son, digamos, los niños se mueven, saltan bien, van, y no son esos niñitos, no son esos seres que muchas veces los adultos suponemos que deberían ser. Por suerte no lo son.